Vamos a comenzar a pensar en Juan 15, 7 Dice ahí La escritura de la siguiente manera Lo lee por favor con nosotros ¿Qué dice ahí? Léalo usted ¿Qué dice la Escritura? Hoy vamos a, a platicar la, la predica va a ser un poco así platicadita Va a ser más relajada, más tranquilo Dios, de verdad que Es bien extraño para actuar Y quiero actuar de la manera que Dios a veces se mueve Quiero como dejarme llevar Por el Espíritu Santo Quiero hablarle acerca Precisamente dice ahí sí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes diga conmigo por favor lo que quieran más fuerte lo que quieran pedir ¿Qué va a pasar Se le será concedido Yo no sé si usted está entendiendo esta mañana Hay sueños, hay metas, hay Diferentes necesidades, peticiones que usted tiene Que usted trae al Señor al altar Que a veces no han sido realizadas Pero el Señor hoy esta mañana le dice a usted Si usted, señor, señora, jovencito, jovencita, si usted permanece en mí, oiga esto: pues, si usted permanece en mí y mis palabras permanecen en usted, dice la escritura, por favor hágame un gran favor, pida lo que quiera. Escuché por ahí la voz del doctor Portillo, no sé, en algún lugar no está aquí. No, ¿verdad? Pida lo que quiera y se le va a conceder. Yo no sé usted qué teología maneja. Yo no sé qué pinche programa de televisión ve para tener un criterio de las cosas. Porque a veces somos. tan, tan, pero tan copiones que estamos viviendo de lo que otro dice nos estamos moviendo de la manera que otro se mueve nos estamos dimensionando de la manera que otro se dimensiona en el Señor cuando Dios cuando yo acepté al Señor cuando tenía 15 años a mí me dijeron venga y acepte a un Dios personal le cuento y ese Dios personal es el que tengo en mi corazón yo no tengo otro Dios más que el Dios que yo conozco ¿me entienden? yo no sé cómo lo conciben los árabes los musulmanes, los judíos yo no sé cómo, cómo lo concibe Cash Luna, Guillermo Maldonado eh, no sé, Cindy Jacob yo no sé, eh, eh, Chirajito es lo mismo pero yo no sé realmente cómo lo conciben ellos El punto es Es más, usted jamás se va a entender Cómo lo concibo yo a Dios Y es más, yo jamás voy a entender Cómo usted piensa Es que como concebimos al Señor Es una manera particular ¿Me está entendiendo? Es totalmente particular me. Dígale al que está al lado suyo Mi Dios Es personal hermano Ya, mi Dios es personal. Man. Yo no sé cómo lo conciben los grandes o pequeños hombres de Dios, dependiendo de que le llame pequeño o que le llame grande. Yo no sé cómo concibe usted a Dios. Lo que le puedo decir es cómo lo concibo en alguna manera yo, no para influenciarlo específicamente, que así piense usted. Usted es libre, amén. Usted no le pertenece a ningún pastor, le cuento. Usted no es propiedad de ninguna pinche iglesia Usted pertenece al cuerpo de Cristo Más que evangélico, usted es hijo de Dios Pero entiéndalo, por favor entiéndalo de una buena vez por todas Entiéndalo Usted es, Mire Usted es un hijo de Dios Yo le voy a decir algo A los que no son hijos de Dios, lamentablemente Como los que antes conoció a esos también predestinó, ¿Y ¿yo qué voy a hacer? Así que mire, si usted no, si usted no es de los predestinados ¿por porque simple y sencillamente usted va camino al infierno, ¿hay que le vaya mal? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo le demuestro? Porque me, me va a preguntar usted, ¿y cómo sé? Por su fruto, pues. Y como no se quiere convertir y toda la vida va a la, cel, a la semilla no se convierte, va a la, viene a la iglesia y no se convierte, ¿Y ¿yo qué voy a hacer? Pues. Pero si usted se convirtió al Señor y está luchando, bienaventurado man. Pero más que evangélico es hijo Más que pertenecerle a un pastor, le pertenece al pastor de pastores Más de ser propiedad o, o, o activo fijo de una iglesia Hay gente que, hay pastores que creen que las ovejas son activo fijo de la iglesia no, Usted es libre hermano Por favor siéntase libre Ahora, como usted concibe al Señor, yo no sé Pero yo le voy a decir algo, no para influenciarlo Totalmente, tal vez para que sepa Como en un, en un momento determinado El pastor que usted ha decidido ir todos los domingos Lo concibe al Señor En nuestra misma visión Y es más, si usted quiere seguirla, sígale Si no quiere decir está, no, es que no hay obligación Esto es por amor Y es por fe, nuestras relaciones se van Se van, se van estructurando En base al amor, en base a la fe y en base al deseo de cumplir un propósito colectivo y un propósito personal pero eso es todo ahora el punto es este ahora va a decir usted que raro está predicando sí, pero ya le voy a explicar por qué ahí dice y si quiere vuelva a poner porque yo no sé si usted ha leído ahí pero ahí, ahí dice y si quiere usted bote la, bote la escritura rompa, rompa el... ahí vea qué hace con eso pero ahí vea qué hace Pero yo también ya sé qué voy a hacer con eso. Ahí dice, mire, si permanecen en mí, esta onda no es nada más que permanecer, nada más, solo eso. Aquí, aquí no está hablando de, aquí no está diciendo nada. Aquí solo dice, si permanecéis, en, ahí, si permanecéis. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces de plano dice, ahí, ahí dice, yo por lo general no sé ni qué es el Evangelio de la Prosperidad, me han preguntado, no sé, nunca me he expuesto, no sé, realmente no sé. No sé. A veces me preguntan, miren, ¿y qué es el G12? Y ustedes creen en el g 2 yo no sé. Mire, les digo, yo en la guerra el único que conocimos fue el G3. Pero el G12 no sé. ¿Saber qué es el G12? No sé, yo no sé. Yo lo que sé es que aquí nos hemos reventado a la madre con aquella. Verónica y con su amado, con este y con otros cuantos Y mi esposo Hasta el pastor Salazar Que estuvo aquí, se fue, vino, se fue Y hoy está bendecido el siervo Pero mire Yo no sé Yo lo único que sé Es que aquí nos hemos reventado la madre Entendiendo cómo funciona el sistema de crecimiento Y nos llevó 12 años entendiendo la forma de la consolidación Y ahora que en medio le hemos pegado al blanco Estamos creciendo Y todavía falta Pero yo no le puedo decir de otros Yo no sé Ahora, pero lo que sí sé que ahí dice Si permanecen en mí man, yo, yo ¿cómo hacer? Entonces uno lo que hay que hacer es permanecer ahí O sea, lo que usted tiene que hacer es Ahí, ahí esté ese Mire, pero mire Yo soy bien chueco para caminar Pero ahí esté ese Mire, pero es que usted no conoce mi debilidad, ni usted conoce las mías, y es más usted no conoce las debilidades de un montón de gente que aparece en la televisión creyendo que son los las chicas superpoderosas o, o, o, o los vengadores. No mire, oiga, usted no conoce las debilidades. Es más ni se anda metiendo a descubrirlas, pues. Ya suficiente tiene con las suyas para estar tratando de arreglarlas de otro. Aquí lo único que dice es que si permanecemos, men, solo eso. A este brother. Miren, nos invitaron a una universidad a ir a ver un montón de huesos, fíjese, y un montón de, de calaveras por todos lados. Fuimos con todos los pastores y nos sentaron a todos como que era la vecindad del chavo. Nos veíamos ahí, pero lo chistoso es que de repente eh, vimos a había una que se parecía a Elvis, Había una que se parecía a Marlon, había otro que se parecía a la. Bueno, y a todos. Y había una coqueta, así una calavera coqueta. Entonces, esa es la del pastor Salazar, dije, mano. Pero igual. Mire. A este brother. La prueba que pasó hace tres meses fue Yuca o no. Se le murió la mujer que iba hasta el baño, iba junto con ese. Este iba al baño, ahí iba la mujer. Y yo, mire, cálmese, no vaya al baño. Aquí le gustaba oler todos los dolores. Ahí iba al baño. Iba. Yo había reuniones de hombres donde yo le decía: Aquí solo hombres. Ahí sé que no, afuera me voy a quedar, pero ya hay. Y yo, aquí, ¿qué está ¿Una prueba yuca o no fue yuca? Pues sí, ¿qué hacemos? Pues aquella se fue con el Señor y está feliz con el Señor, encantada de la vida, le cuento. Porque no es posible que usted venga a Cristo. Que usted esté en la iglesia Domingo a domingo en la, celu, en la célula En la semilla Buscando al Cristo Que quiere ver Y un día que lo quiera ver Ya se quiera venir de regreso No hombre sea, O sea O sea Simplemente Pero yo le dije a este pastor Mira aquí la onda Es permanecer En, en Dios Y hay que Dios le ayude hacer pues, Aquí nadie le puede ayudar O a usted le puede a alguien Aquí solo Dios Pero si usted permanece Solo permanezca No se aparte Solo ahí está ese, pues quieto Y si usted permanece ahí Aquí le pueden decir a uno pues, Mire, y ese fulano que ha llegado a iglesia, Usted no lo conoce, si ese es un gran bol Pero aquí está, ahí déjelo Hay que permanezca Un día Dios Es que es un Dios personal, el trato que ese cuate tiene es con Dios Si es hijo, Dios lo va a corregir ¿Y qué culpa Lo que pasa es que no hemos oído las palabras Entonces, Dice, si sí, permanecen en mí Solo eso Ahora la pregunta es ¿Y qué hace un pámpano Pegado precisamente a la savia de su raíz? Nada, solo permanece ahí O hace algo Nada Amados, no hacen nada, solo permanecen ahí Ahora, y mis palabras permanecen en vosotros Ahora, pero el problema es No hemos oído las palabras de Jesús Porque nos hemos vuelto religiosos Yo le dije al pastor Salazar, permanezca ahí, papá, le dije, ahí permanezca, punto. ya Fíjense que este le había agarrado de, de llorar y llorar, como que la, la llorona loca. andaba ¿no? Y yo dije, bueno, ya le va a dar un tiempo que llore un mes, que llore otro mes, que llore. Le di tres meses para que llorara. Pero a los tres meses iba a seguir llorando. No, ya no, aquí, ya, no ya no, ya no hay que llorar, ya estuvo. Si sí, hay que entender que la queda estaba feliz, feliz, y ni se quiere venir ni ganas, le dan. ¿Me entiende? Pero de repente le digo, "Aquí ya ya calmémonos." Dos cosas pasaron, fis. Y yo lo veo feliz con té, pero lo veo así un brillo que tiene en los ojos del hermano. Pero le dije dos cosas, una, una oración el viernes y una recomendación el sábado. Yo no sé qué fue lo que lo hizo brillar los ojos, pero alguna de las dos cosas. El, el viernes, un viernes le dije, "Mire, papá, aquí vamos a orar y lo vamos a ministrar en el nombre de Jesús." Permanezca en Dios y Porque no vamos a tener dos muertos No vamos a tener una muerte y un decepcionado Aquí vamos a tener Una mujer que murió Para que usted viva Y para que otros vivan Punto Una mujer que pasó un propósito Para que él se levantara Porque ustedes no sabían Este vivía en las drogas Tirado allá por la línea del tren Allá vivía Allá era su residencia Cuando le decía Y de crédito no eh, La línea del tren decía Le llega eh, Recibo de agua No, por ahí pasa una barranca Y de ahí tomamos recibo luz tampoco porque el foco en la calle me alumbra eso era este allá estaba tirado todo se hueviaba esos que toman droga este era uno de esos de crack que ya no lo aguanta uno en la casa que se roba los vidrios se roba el papel higiénico se roba el, eh, los juguetes de los niños se roba este sí, me meto. la gente en la casa ya no lo quería no vayas ya no, no no lo fueron a dejar a dos centros de rehabilitación para que se largara va eso era este y encontró a la aquella que le dijo no pues yo me voy a ir con usted y se fue con él y se fue a guerrear por él ¿cuántos años pasaron de casados? 14 va ¿vale? pero lo, lo dejó exactamente en el lugar que cumplió el propósito para restaurarlo el viernes yo le dije ahora en el nombre de Jesús llega toda congoja y fumba se acabó el sábado fui con otra misión fíjese porque Dios me mandó y le volví a hablar mire fíjese que ayer oré por usted pero se me olvidó decirle algo Ah, pues venga, pues y, reg y regresando. Mire, fíjate, ya Dios, como aquella se peló, se fue con el Señor. Entonces, mire, fíjate, está libre usted. Ahorita pídele al Señor una su sierva que lo cuide, ¿verdad? Mire, después de eso, fíjese yo no sé si fue por la oración del viernes o por la recomendación del sábado. Pero una de las dos cosas hizo que este estaba fe bien feliz andando. <risa> y les dije a los pastores, dejen de andar metidos ustedes, les dije. ¿Ya? Ay que el siervo Que no va a guardar luto pues, y, no, y es que el día Que se pela el goncho, Ahí queda libre el otro Usted que no sabe eso ¿Ah? Yo les dije ya Ahí las hermanas Andaban todas abatidas Ay que no vas a guardar luto Porque mira que Los hombres Así son ¿Y cuál es el problema? Pero ya vio que tenemos Conceptos religiosos Somos religiosos somos religiosos. Tenemos cosas, entonces, ahora este permanece en él y Dios se está encargando de restaurarlo. ¿Quién? Dios, yo no. Si permanecéis en mí, ahora dice ahí, pedid lo que quieran. <ríe> Ey, dice ahí lo que quieran pedir. Léalo usted pues. No, lea sé si, léalo más fuerte. Lo que quieran pedir. yo se lo digo porque yo qué yo les, que podemos hacer hermano un día un salmista me invita este que se llama Fernel Monroy, ya lo han oído ustedes que canta algún coro, lo han escuchado alguna vez este que canta remolineando dice que un día estábamos allá en España en, ahí estábamos en en Madrid cerca de, de Betel cerca de, de, de estamos ahí en Cerca de Toledo, una ciudad que hay por ahí judía eh, Sefardita De judíos, sefardías Entonces ahí estábamos nosotros Y de repente me dice el Fernel, mira ya predicamos Ya cantamos, ya rembolineamos, ya tocamos El chofar ahí en el palacio Hoy ya hay que relajarnos, me dijo Pues yo le dije ya me quiero ir para la casa También porque ya estaba extrañando ahí Entonces de repente Me dice, nombre, me dice venite, Me dice, te voy a dar dos días de tour Me dice, patrocinados por mi hueso y mi hermano me dice ¿y qué vamos a hacer? Le dije, vos montate al tren y te voy a llevar me dijo ya vas a verme yo le dije al hermano mire pero ¿dónde me va a llevar? le dije porque como aquí hay que ver a dónde me va no montate he comprado dos boletos que me los vendieron regalados casi porque alguien del gobierno no sé dónde no iba a ir algo, algo así lo había conseguido no sé cómo hermano yo no sé cómo los consiguió pero eran dos boletos para estar enfrentecito donde íbamos a ir así ve y me dijo enfrente vamos a estar dijo yo dije a saber a dónde me va a llevar este va ¿Por qué Como no se sabe, ¿va? De repente agarramos un túnel, agarramos un, un, un, un tren, otro tren, otro tren Y un montón de trenes por todo Madrid abajo De repente, me va, aquí subamos, subió el tren Y de repente me dice, metámonos por aquí, ¿me? porque, porque estas entradas son por aquí es tienen el privilegio de entrar por donde entran los que eran llamados galácticos Y ahí entramos De repente entramos hacia la gramita, así, más bonito que esto Y en la gramita, así, nosotros, así y nos sentaron siéntese ahí porque son lugares de honor ahí enfrente está ¿quién llegó ahí? entonces de repente estaban con una pelota y aparece aquí cerquita así y entonces yo así estaba Zidane ahí pegándole a la pelota así delante yo así iba viendo aquí y entonces yo le dije mire es que montón de gente aquí ¿quién va a jugar? es que este es el Santiago Bernabéu me dijo. y aquí van a jugar el Real Madrid contra los Pumas me dijo. y no, tú enfrente usted no, pero espere No se aplica Los del Barça no se preocupen hermanos Hay tiempo de arrepentimiento todavía <risa> No pero oiga Eso lo voy a, eso lo voy a decir No, sombrón pero, pero oiga esto, de repente Mire, yo ni quería ir, De plano que yo ni estaba pidiendo Me mandan el pasaje, me mandan todo Y me mandan todo y sin cinco centavos He viajado por la fe donde he querido He hecho lo que he querido por la fe Porque, y, y una cosa he hecho, échome Yo no tengo mayor ventaja que la que usted tiene Igual de chueco que usted, soy peor yo Igual que las luchas que usted tiene Son las luchas que yo tengo, o peores Yo lo único que he hecho en estos 25 años de ser cristiano Es permanecer en él, hermano Solo eso Y de ahí pido lo que quiera y se me concede. A veces hay desiertos que pasar y los paso con honor. Pero mire, pues ahora voy a entrar al tema. Dice si permanecéis en mí, ¿verdad? Pero mis palabras. Ahora, ¿cuáles palabras? es el punto. ¿eh? Lo que menos Jesús predicó fue religión, hermano. Es más, yo creo que él, los pleitos más grandes que tuvo, fue con los religiosos. Tenía un problema serio Con los religiosos Tenía un problema serio Porque yo le voy a decir algo Me lo arregla Porque soy mucho eco acá Le voy a mencionar Algunas de las palabras Que Jesús ponía En mi corazón esta mañana Por ejemplo Se encuentra con un religioso Porque este cuate Era religioso Fíjense Marcos 10, 10, 17 Más volumen Y menos eco Marcos 10, 17 ¿Qué dice la escritura ahí? Marcos 10 17 dice cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, ahí. maestro bueno. Ahí, mira, ahí llegó un religioso. Maestro bueno, aleluya, repaso, maestro bueno. A veces somos tan religiosos para presentarnos, ¿va? Maestro bueno, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Corriendo se postró maestro. Bueno, y qué más, no, antes, antes, antes, antes. Antes, no, antes, hermano, el mismo 17. Le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, mire qué interesante, bonita la pregunta. Pero le dice, miro que le dice, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué me llama bueno? Le mira, ah. Aló. Buenos días, amados. ¿Y por qué me llama bueno? Ey, eso no lo dijo yo Eso lo dijo quién? Jesús, ¿y qué le dijo? ¿Y por qué me llama bueno? Mirá, le dijo En esta desgraciada tierra Nadie puede ser bueno O sea que no se trata De que usted haga algo Porque las obras que usted hace ¿Sabe cuáles son sus obras? Como trapos de inmundicia Todo lo que usted y yo hagamos Creyendo que con eso Vamos a ser salvos No Esto no se trata de eso Un muerto puede hacer algo por el mismo Le pregunto Y qué dice la Biblia Cuando vosotros estábamos muertos en delitos y pecados Él nos dio vida Entonces ¿qué se trata La historia no se trata de lo que usted haga La historia se trata de lo que Dios quiere hacer con usted La historia no se trata de lo que usted haga Y el problema de muchos yo les decía a los hermanos miren esta iglesia tiene que amar a Jesús con todo su corazón esta iglesia tiene que, tenemos que enseñarle a los jóvenes a no apartarse del Señor y a permanecer ahí a pesar de lo que sean porque quién puede levantar la mano para juzgar a otro hermano o alguien se atreverá es un gran fariseo religioso hipócrita hijo del diablo familiar de la ciguanaba y sobrino del cipitillo ¿Sabe cuál es el problema, Pastor Salazar? Que nos hemos vuelto muy moralistas tratando de arreglar los problemas de otro cuando no tenemos la capacidad de vernos en un espejo y arreglar los problemas nuestros. Porque eso no se trata, amén, de acusar a la gente. Esto se trata de ver que todos estamos luchando. Esto se trata de que saber que estamos aquí es un milagro de Dios simplemente. Porque bien podríamos estar en la feria ganadera, o las señoritas podrían estar en un tubo, o los caballeros podríamos estar en una playa con un par de mujeres y con unas cinco cajas de cerveza, ¿sí o no? Pero eso no se trata de usted. Le voy a contar que la historia no se trata de usted, la historia se trata de lo que Él es por nosotros. eso es la historia pero usted cuando ve a alguien entonces las palabras de Jesús maestro bueno aquí ninguno es bueno le digo. ninguno es bueno solo mi padre es bueno y que más dice pero me gusta me gusta es que me gusta la, la conversación de este religioso y mira lo que dice y sabe ya sabe los mandamientos sabía los mandamientos no si era tremendo el tipo era teólogo yo quiero que yo creo que era graduado en algún instituto bíblico también Pero mira lo que dice: No mates, no cometas adulterio, no robes, no de falso testimonio, no defraude. Honra a tu padre, todo lo sabes. ¿Qué más? Maestro, dijo el hombre. Todo eso, yo, yo, ¿qué? Yo creo que era argentino ese cuate. Yo, vos. Yo creo que yo, todo eso lo, lo, lo cumplo, ve. O sea, yo creo que todo eso lo hago. Es más, yo, yo, yo cumplo los 10. Es más, a mí me dicen el chico 10. Porque cumplo los 10. Es más, yo me inventé el onceavo y todavía lo cumplo. El onceavo es no seasclavo, va. Pero mire que más. Jesús lo miró, pero ¿cómo lo miró? Tremendo cuáter tú le di. Con amor, a pesar de todo. ¿Y qué le dijo? Una sola cosa te falta Anda y vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y después venite y seguime. Ah, A veces somos religiosos No, es que yo Pero no hacemos cosas Que para Jesús a veces son más importantes Como esa Uno Esta iglesia tiene una canasta básica perenne. Aquí todo aquel que tiene necesidad, ya le dije, si usted, si alguien de acá, espero que nadie pues, pero si alguien está aguantando hambre, venga donde mi esposa y pídale pídale comida. Ya le dije. La iglesia está para ayudarle ahora, no vamos a ayudar a un aragamba que no no no va a buscar trabajo. Le estamos diciendo a alguien que perdió su trabajo, alguna viuda, algún huérfano, a eso la iglesia le tiene que ayudar. Pero al final en la iglesia pues yo debería hacer lo mío propio, no lo hago. Pero a veces cumplimos los diez mandamientos, pero fallamos. en lo más importante y lo más importante estamos descuidando palabra de Jesús, no le parece entonces dice el Señor ay Dios, es más fácil que, que entre por el ojo de, de una aguja, un camello, Acá este loco se salve porque se entristeció ¿qué más? palabra de Jesús, palabra de Jesús, ¿cuál? palabra de Jesús otra palabra de Jesús Juan 3:17. 17 Esa palabra de Jesús Juan 3.17 Dios no envió al Hijo al mundo ¿Ah? ¿Y usted qué hace condenando a los demás? ¿Qué hace usted condenando Somos un atajo de religiosos Condenando a la gente Si Jesús no mandó al Hijo a condenar al mundo Señor Dice Dios no envió a su Hijo a condenar Al mundo para condenar al mundo Sino Para salvarlo por medio del hombre ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús con la prostituta? Estaba la, la samaritana ahí En el pozo Y aparece Jesús a la hora De, de, la, de, la, de, la, de la comida Y los discípulos de repente le dicen, Tenemos hambre, pasemos de Y él, No me voy a pasar por ahí, me es necesario pasar por ahí ¿Y qué, qué hubieran pensado los discípulos? Pero solo una mujer sola está ahí. ahí ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que el morbo que tenemos del diablo ¿Cuál es el problema? ¿Y qué acaso no se puede ver una mujer con ojos de admiración? Más que con ojos de la lascivia Porque pero el problema está aquí en la mente man. Pero somos religiosos De repente apareció el Señor y se le apareció a la mujer man. Hey, ¿cómo estás? Pelangocha, le digo ¿Y la que me deciste? Pelan, gocha. Sala ¿Y por qué decís eso? Anda, llama a tu marido. No tengo, le digo. Si sos una pelan, Si todo el montón. Si ya, ten, ya llevas colección, desgraciada. Si ya tenés tu colección. Ya, ya pareces coleccionista de carros o de relojes, pero vos de hombres. Débora te dicen, pero no por la Débora de la Biblia, como por la devoradora, así. Y lo más yuga que la pelangocha le, hey, yo siento que usted es profeta. Dale, <risas> ¿cómo quedó? No? Ah, yo siento que usted es profeta. Pues sí, le dijo. Mira, le dijo, ya te vas a cansar de andar jodiendo tanto. Me le dijo, mira, deja de andar jodiendo. Si al final uno no se cansa, man, o no se cansa uno de andar jodiendo Levanten la mano quienes están aquí Porque se cansaron de andar jodiendo Levanten la mano, sí, pero si sí. No sean religiosos, hombre Bye. Ah, yo soy el pastor, pero yo también y No se cansa, ¿no? ¿O no se cansa? ¿Se ca tarde o temprano se cansa ¿O no? Aquí, y aquí solo firmitas. Vemos El Edgar dueño de un bar Este dueño de un harén este se vestía de después de salir del, de, de, de la escuela militar el hijo el, ¿sabe qué hacía? como tenía 23 años va cuerpo torero morenazo ojo verde no va se ponía de contacto y ¿sabe qué hacía el ingrato? ¿sabe qué le puedo contar qué hacía? fíjate él tenía carro pero fíjate salía con su uniforme de marinero de esos blanquitos va, y como el cuerpo torero va, y con una maletita Solo con eso, los viernes que salía de ahí del, del, del Estado Mayor Y fui que salía a pedir ray Con la maletita, así Ya se lo imaginaba Y solo mujeres le daban ray Y algunos raros, pero no, pero con eso no se fue Pero mire, ahí pedía ray Y el capitán ahí en el Ahí enfrente de la escuela, ahí Usted no anduvo, nunca tuvo Pero este sí Y con su maletita Fui andaba A saber que andaba cargando La maletita Pero solo eso andaba cargando Y de ahí lo regresaban Como a los dos días No, si Aquí, son, aquí no crea que habemos hermanas de la caridad Que veníamos No, si nos cansábamos pues. Ya El Francisco Si yo Francisco ¿Dónde está Francisco? Francisco Sea si Francisco Pancho Pancho Si usted le ve a ese, sí, sí Gracias a Dios que vio ese traje, saco, corbata porque todo, Ese ya no hay lugar donde tengan, donde le puedan poner más tatuajes Y tiene el nombre de todos los tatuajes De todas las colecciones habidas y por haber Pero ahí está, y aquí estamos Porque estamos permaneciendo en él, punto, solo eso No es por nuestras fuerzas No es por nosotros, fuera en otro lado estuviéramos señores Pero es el Espíritu Santo en nosotros Haciendo una obra perfecta, punto. Jesús no vino a condenar al mundo, no vino a condenarlo. Si está Verónica, usted la ve ahí toda tranquilita. Si esta se iba a poner a Riata, allá al imposible. Allá se iba con los compañeros desde la edad de 13 años a ponerse a Riata al imposible y terminaba perdida en el imposible. Cuando llegó a la casa vestida de, de, de, de la marame y toda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y yo Si pues, eso qué es, decía yo Ese artefacto que me han traído aquí Mire pastor, me decía Pero es que usted debe entender Que la, hay que agarrar la onda periquito Y yo sí. un día yo con una camisa toda rara ¿verdad? pero tipo aguacate, así como color aguacate y yo llego y, y en la oficina estábamos y está con unos pantalones así todo toda look echame esa camisita me dijo. y yo mira le dije y vos con, cuando nos hemos hartado en el mismo plato, porque usted, así que hoy pero y usted cree que no hoy la ve allí, hoy la ve pero eso es ser un artefacto Pero ha sido un proceso. Pero que hemos hecho todo esto juntos aquí. El Aldo, malillada. El Nel, remaliada. Allá no sigo porque se pueden asustar con los de alabanza. Eso ha sido yuca. Pero aquí estamos. Y le estamos sirviendo. Estamos. Va. ¿Dónde podríamos estar? En otro lado, pero no estamos. Porque aquí estamos. Aquí estamos. Si permanecemos en mí y mis palabras. Y mire que le dice. Y si yo no vine a condenar a nadie. ¿Sabe quién condena a la gente? La gente religiosa condena a otros. Por eso usted no ande condenando a nadie, hombre. Y el día que quiera condenar a alguien, vaya a un espejo y condene a usted mismo. Porque le, nos falta mucho Para tener la capacidad de condenar a la gente Si ni Él vino a condenar a la gente Esas son las palabras de Jesús Yo no sé, esto del Evangelio es libertad Pero a veces los pastores y los líderes Lo que hacen es poner una esclavitud más fuerte En lugar de ser libres Si esto es ser libre, man. usted no va a pecar Porque simple y sencillamente Hay una regeneración en usted Que Dios está haciendo Aquí escribí más notas No vino a condenar al mundo yo le voy a decir algo aquí en esto porque tenemos una cultura y gracias a Dios que hay una cultura porque aquí hay un montón de exbolos, pues y el problema es la borrachera que la gente agarra zumba pero le voy a decir algo pero usted qué haría de un Jesús que se va a una boda de Canaán usted y a qué cree que fue usted cree que fue a poner los globos que pone este para la cena de bienvenida a qué cree que fue yo le pregunto y no se acabó el vino pues. ¿Y quién cree usted que dijo? No, fíjate, que aquí la fiesta tiene que seguir. Y mandó a tráigame, trá, trá, trá, trá, trá, trá, ni siquiera una, seis tinajas. Ese sí era exagerado, hermano. Tráigame seis tinajas. <ríe> ah. Y al rato le dice, vaya, ya, ya está listo. Vayan a preguntarle al maestresala si se pueden Y de repente van a traer al maestresala Sala. Y, le y miren, y ese vino donde lo sacaron. Sí, el mejor vino no se puede hacer. ¿Qué pasa con eso? Sí, hermano. A mí no me dio ningún problema. ¿Le dio problema estar en medio bolos? No. A los religiosos les Yo a esos familiares no les hablo porque yo sé que me pueden corromper. No, hombre, si usted puede estar ahí. Por eso que la gente no se convierte porque ustedes eh, a veces somos religiosos. Porque somos religiosos. Por eso. Y no la mujer, la pelangocha. Ey, ¿y por qué me estás hablando, Messi? Católicos y evangélicos no nos hablamos. A mí qué me importa. Le dijo: Yo te voy a decir que yo, esa agua te va a cansar, hombre. Te vas a cansar de tanto andar mujerando. Ya ni la viagra te va a alcanzar, desgraciado Así que mejor Deja de tomar esa agua Porque te va a dar sed otra vez Y otra vez y otra vez Pero el agua que yo te voy a dar Te va a quitar la sed para siempre Y te va a dar vida eterna Ese es el agua que nos dieron a nosotros Ese es el agua que nos dieron Pero yo Y yo por qué lo voy a condenar a ustedes Si lo que Dios santificó No lo puede maldecir nadie, papá Con todos los chuecos que somos para, para caminar, pero somos santificados. ¿me? me Yo voy a escribir un coro que diga: Yo soy una persona que, aunque no soy perfecto, pero soy santificado. No importa lo que la gente pueda decir de mí, pero yo creo que voy para el cielo con todos mis errores, mis defectos. Mi Cristo venció, pagó el precio en la cruz del Calvario, y por eso siento yo que voy para el cielo. Bueno, yo voy para el cielo, ¿me? ¿Ya? yo voy para el cielo, ¿me? ya. Y no me importa nada Es que eso no se trata de mí La historia no se trata de mí ¿Y cómo se va a tratar de mí? La historia se trata Que Él contó Y lo que usted malía que era Lo amó primero, man Esas son las palabras de Jesús ¿O no son de Jesús? Se va a la boda de Canadá Ahí lo leen en su casa en Juan 2 Ey, traigan vino porque aquí ¿O no? Jesús Aquí no nos hablamos judíos y samaritanos, ¿qué me importa? Yo vengo a decirte lo que tengo que decirte. ¿Ah? ¿Por qué no hemos avanzado? Porque tenemos conceptos religiosos todavía. Por eso no avanza la iglesia. Y aún si uno hubiera acá que ha pecado y no abogado tiene para con el padre, güey. ¿Y cuál es el pere que Si el problema es que se aparte a pisotear la sangre y viva de una manera deliberada, eso es otro rollo. Pero que esté luchando y que esté aquí, yo lo felicito que usted acá sí. y no se tiene que levantar, y no, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta, wey. ¿Y de qué se trata la onda? Wey? Y usted va a andar juzgando. Mira, hermano y la hermana que va ahí, usted no la conoce. ¿Y será que a usted sí lo conocemos? No, no lo conocemos. Así que usted no juzgue a nadie, oiga. Aquí démosle gracias a Dios que estamos luchando todos. Escribimos algo más también. Un Jesús que para poder hacer un milagro no tiene que andar haciendo un protocolo, ni tiene que andar haciendo alarde, ni instrumentalizar a la gente para que con ese milagro llegue más pisto a la iglesia. ¿Qué importe eso? Mí? De repente escupió el lodo en Juan 9:1. Dice que escupió, usted sabía eso. yo no sé si usted escucha el verbo original de la palabra griega hebrea aramea escupió escupió significa en el original griego hebreo arameo escupió es que le queremos buscar Jesús escupió no es lo que hizo fue no él escupió. escupió Me está entendiendo el verbo original de la palabra griega y hebrea escubio. ¿Y qué hizo? Jesús pasó y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Y qué más hizo? Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Mire, como somos de yuca, pues ¿quién pecó? ¿Alguien pecó para que este naciera ciego? No, hombre, le dijo: Mira el Señor lo que le respondió en el 3. Ni él pecó ni sus padres. A veces andamos Le buscar cinco patas al gato. Es que este pecó porque no se mete en eso, hombre. Si pecó, Ahí vea, hay que vea. Pero esta nueva criatura, el que tiene la par suya, con todo y los defectos que tiene. Si pecó o no pecó o quién pecó, si pecaron los padres, la madre, el tío, el esposo, la cre... a saber quién. Pecó. No, les digo, dejen de estar preguntando que quién pecó. Si aquí no es cuestión de que quién pecó. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Por eso. Y qué más hizo en el 4. Mientras ese día tenemos que llevar. La orden, Viene la noche cuando nadie puede trabajar, está diciendo, ¿verdad? ¿Qué más? Mientras, este no, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Eso somos. Dicho esto, en el suelo. ¿Qué más? Y dice que hizo barro. Tráigame trágame un poquito de agua usted. Porque, ¿Sabe qué? Eh, traiga un poquito de barro, de ese barro. Pero rapito, Rosa, mira, porque eh, un minuto en la televisión es carísimo. Y estamos en satélite, vía. <risas> Así estamos. Apurate, pati. Mire, dice que venga Edgar, por favor. Gracias, aquí déjala. Ya tiene algo. Escupió. Va, y dice que hizo que barro, y se lo puso en los ojos, y dice que vio. ¿Qué le dijo cuando lo vio? Cuando le... Ve y lávate en el estanque, si lo ve. Que significa enviado. Un apóstol de Dios. El ciego fue y se lavó. ¿Y qué pasó cuando se lavó? ¿Qué pasó cuando se lavó? Ahí está, bella. Ya veía. Gracias, hermano. Y, y, y la pregunta es la siguiente Y quiere decir que los métodos Para sanar a la gente Solo es un estadio A la parte de un montón de ramas Y una loca que esté cantando Ese es el método Ese es el que usted ha creído porque enlace le ha vendido Pero usted enlace mía Usted puede orar por los enfermos Y ahí se sanan los enfermos Usted no tiene que ser Cachluna ni Benny Usted lo que tiene que ser Es un líder de una iglesia Más bueno hablando de esta iglesia Iglesia misión ¿Cómo se llama aquí? No, no llama misión vaya llama Ministerio Ministerio Internacional Judá se llama hola, ¿vale? Y usted dice Mire, yo vengo en nombre de Jesús ¿Me entiende? Así que vengo a orar por los enfermos Y vaya a la colonia Y ponga la mano Y la gente se va a sanar Yo no sé si usted entendiendo O usted espera ser Benjín O usted espera, espera ser Cachruna Mire, tenga identidad Usted, José, el Juancho que conocen allá Yo no sé ni dónde Pero ese Juancho tiene a Cristo en su corazón Y tiene poder en sus manos Para sanar a los enfermos Yo no sé si usted está entendiendo esta mañana Usted tiene poder para sanar a los enfermos ¿Y cuál es el método? El que ve en la tele, paja Y cuando han visto que uno es, le va la clientela. Ya no llega la gente. ¿Sí? ¿Va? ¿O no se le va la clientela? Ya imagina, una gran polla. No Se ¿Sí le va la clientela. Si sí, yo ando este pañuelito aquí, porque me lo regalaron, que me lo trajeron de España, del Real. Entonces hay una persona que, por eso es que lo ando. Mire pues. Y pues sí, para ver si un poquito así va, pero Lucas 7:36 Mire qué pasó ahí. Palabras de Jesús, ¿no? "Si permanecéis en mí mis palabras escupa." Juan 7.36 Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Mire qué fariseo. Así fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa, pero mire qué pasó en la mesa. Ahora bien, ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de loca. Ja, mírame, sí. Ahí vivía en el pueblo una loca, pero esa era loca. Esa era loca, pero bien loca. ¿Cuántas locas? No, somos. Ya iba a levantar la mano un no viera que me. Como a mí me llega a estar en medio loca, fíjense. A mí, si me, es que mire usted, si al final le voy a decir una cosa y no así somos, a mí lo que me cae, lo que me cae mal son aquellos fariseos, hipócritas. Uy, uy, uy, la boquita así, uy. delante de uno, uh, hasta para caminar delante de uno, uy, uy, no. No, pecado, pecado, es pecado. Mm. Y cuando están ahí en el tubo, es eh, que le a Yo creo que en este ministerio uno de los requisitos para ser pastor es estar bien loco, hermano. Sí, hay que estar mero sobado. Pero igual, pues, dice que había una. ahí había una pecadora ¿Ah? ahí estaba loca cuando ella se enteró que Jesús la loca comiendo estaba, se enteró que estaba comiendo en la casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume que valía miles de dólares porque se lo había heredado quizás la abuela bueno esa es una cuestión que nosotros creemos que así fue pero bueno era un perfume caro según los escritores según lo, los analistas de todo eso que analizan esas cosas dicen que era caro Y qué más dice un perfume, mire, un hier con perfume. ¿Y qué más? Llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que lo bañaba en la. Venga usted. Tráeme el perfume. Vos. El perfume caro que me trajeron de New York. No, y usted que cree que a mí me regalan? No, sí, mire, De New York. No, pues, Aprenda. ¿Qué culpa tengo? De New York. Ya me lo trajeron. Es una CK1. Diseño. Exclusivo. Solo que no lo hayan. Pero entonces. Ahí viene. Esto es traído de New York CK1. Me lo trajo el pastor de. De. ¿De dónde vos? De. El pastor, hombre. Eh. <risa> El pastor Rigoberto viajó y fue a un lugar carísimo Me dijo, no, aquí le traigo esto porque solo es para príncipe Está bueno, le dije, aleluya Y el perfume es carísimo Venga usted, y, y entonces estaba ahí Y mire que yo que el fariseo no le había dado nada Porque los fariseos no le dan nada al Señor No, usted no es digno que le demos nada Los pastores solo son con megallina, hijos del diablo Si yo solo aprovechándose la gente, ¿Ve? Si sí, mire usted, aquí estamos por amor, usted. Si aquí ni nos pagan, buen sueldo, Este 200 gana que ganaría mejor en una maquila. Pues le cuento para que no juzgue. Si nos vestimos bien, porque yo qué culpa tengo que ese traje, ese traje se lo mandó un, no, no fue ese va. Se lo mandó un senador de los Estados Unidos porque yo fui y me, me atascó la, la, la, la, la, la, las maletas y me metió y hasta pagamos más para traer. Porque solo reyes de allá del Medio Oriente se los ponían con ese senador de Estados Unidos. Y cada traje valía 1800 dólares, le cuento, y trajimos siete Así que este viejo no es que se vista así porque se quiere, sino que Dios, ¿y ¿yo qué culpa tengo? Porque con 200 pesos son sueldos de hambre, man. A nosotros nos bendice Dios por otro lado, y nos bendice Dios, y nos ha bendecido. y nos recontra bendice con otras cosas menos con le estoy diciendo lo que ganan aquí ahora que Dios los bendice por otro lado y nos bendice ese es otro rollo y ni se metan ni ande preguntando no somos narcos tampoco que tenemos la cara es otra pero <risa> más este. pero mire y mire que dice ahí en Lucas 7.39 que dice Lucas 7 al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta se supiera qué sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es esa loca que lo toca loca a la semilla que lleguen las locas que quieran se van a convertir y qué dice el 40 entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte dime maestro dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50 Como no tenía con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos ama más a Dios? Al que le perdonaron más o menos. Dígame usted. O sea que entre más nos perdonaron, más amamos. Y punto. ¿Ya? ¿Qué más dice? Supongo que aquel quien le mal le perdonó, contestó, Simón, sí, ha juzgado bien. Jesús dijo, le dijo Jesús, a juzgado bien. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, ve a esta mujer. Cuando entré en tu casa. No me diste agua para los pies Porque dijiste que era pastor come gallina Pero ella me bañó los pies con lágrimas Y me lo hace Con su cabello Oye yo, yo no sé si usted entiende O sea saber si vine a predicar Al lugar correcto O me hubiera ido para otro lado a predicar hoy Pero, pero hay Hay gente que no honra al Señor hermano Hay gente que le la lleva Es tan santa que su santidad misma No le permite honrar al Rey Pero hay gente loca Bien loca Bien fumada Bien loca uf. Que cuando vienen al Señor No hayan cómo hacer Para darle todo lo que tienen Porque están tan agradecidos me. Y no necesariamente Tienen que tener un buen saco Una buena posición sí, Son locos O locos que aparecieron ahí Pero cuando se meten delante del Señor Lo aman tanto Y el Señor dice a, lo, a los judíos vine A los suyos vino Pero los suyos están ocupados Allá peleando En el Medio Oriente Contra los, los, los árabes A los suyos vino A esos aristócratas A esos hombres de blanco Elegantes esos, A esos altos De dos metros y medio Ojos azules Color blanco Pero esa Mara no quiso a los suyos vino, los suyos no lo recibieron pero todos nosotros así como somos gorditos man, cachetoncitos morenitos nariz algo que dicen que la nariz no deje crecer para usted ni las orejas pa. estoy preocupado pero mire pero a nosotros vino y nosotros somos esa loca que nadie daba cinco por nosotros Pero que amamos a Jesús, lo amamos con todo el corazón. Y la mujer traía lo mejor de ella. Era su perfume caro. Y cuando lo vio se dio cuenta, entró no mira aquí, y empezó. Tengo un perfume que... y empezó a echarle todo el perfume que se vaya dice ahí dice yo no entendía que dice que lo bañaba tengo un perfume que solo es para ti es mi alabanza eh, mi adoración y dice que con su pelo señor yo por eso me puse gorra pues ahora entiende va el... señor tú eres el Dios de Israel te No había que hacer con él Usted ¿verdad? Sí. Lo palpa. Mire yo sé que vino a la casa aquí De un tremendo hombre grande En política En religión Yo no conozco Ni sé nada de teología No he estudiado exégesis No conozco milética hermenéutica, No conozco nada Pero hay una necesidad en mí Que me dice Que usted quiero honrarlo Y amarlo Con todo mi corazón Y con toda mi alma Y con toda mi mente Lo honraba Lo amaba Con todos los locos que somos Amamos a Jesús Y eso no me lo puede quitar nadie Nadie ¿Quién me va a quitar? Que con todos los sonado que soy yo Pero ¿Quién me va a quitar el privilegio? Dígame usted No se lo permito a nadie No se lo permito a nadie Ese privilegio es mío y solo mío Y es suyo y solo suyo <risa> A veces nos olvidamos de la palabra de Jesús Trajo a los niños Deja que los niños vengan a mí Palabra de Jesús ¿Saben ustedes que uno de los parámetros Para poder saber que somos son los niños? Porque tienen una percepción de quiénes somos cuando usted se le acerque a un niño y un niño o dos niños lo rechacen pregúntese por qué hay algo en el espíritu que ellos no toleran y aquellas palabras de Jesús pues cuando dijo y esa veámosla esa sí veámosla Juan 17, 21 Juan 17, 21 ¿qué dice ajá Padre, para que todos sean uno. Así como tú estás en mí y en ti. Permite Dios también estén en nosotros para que el mundo crea que tú nos enviaste. Vengan, pastores, por favor, acérquense aquí al estrado. Vengan. No tengan miedo. Acérquense. Acérquense. Vengan ustedes también, ustedes también, acérquense. Please, go ahead here. Vamos, vengan. Tómese las manos, por favor. Algún par de líderes de semilla, coordinadores, veníos, coordinadora. ¿Vos coordinador o supervisor o qué? Alguna cosa. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué sos? ¡Shh! Coordinador. ¿Y vos qué sos? sos, sos? No sé qué sos, pero sos una hija de Dios, eso es lo más importante. Venga, unos dos o tres venimos también también, ya voy a empezar a trabajar en las semillas, te das cuenta. Venimos para ti. Vení, acércate, Rosamiria. Ustedes están allá que no sé qué privilegio, alguna cosa antes de tener porque tienen corbat. vengan. Raulito, etcétera. Vengan, vengan, vengan. Les voy a decir algo. Las iglesias están tan interesadas en hacer maquinaria de almas cuando ese nunca fue el propósito de Dios. Aunque no se puede dejar de crecer. Pero les voy a decir algo, pastores. Ustedes, el día que nos olvidemos que esto no se hace para no es maquila de almas, sino que tenemos que hacerlo por amor. Si ustedes Son líderes de esta iglesia Vos también vos, vos haces todos los diseños Ustedes de alabanza vengan también por favor Ustedes más que nunca vengan por favor Vengan, vengan aquí, aquí, ustedes aquí los quiero Vengan, aquí, aquí, aquí. Yeah. Yeah. vengan venga. Abrácese por favor Abrácese amor. Ustedes también, abrácese por favor Abrácese, abrácese, no importa Tranquilo, hombre Ay, es que es una... Tranquilo, me, Ya está igual a la mujer del pozo Abrácese ¿Cuál es el problema, viejo? Solo sosega tu carne, viejo y... ¿Cuál es el problema? Aquí hay una pequeña... Un pequeño hoyo Así que abrazamos fuerte, hermano más, No más ay, ay, quédense ¿Cuál es el problema, pues? les voy a decir algo a ustedes ustedes de alabanza ¿saben por qué no hemos grabado un CD con ustedes? porque no están unidos pero vos que viniste de otra iglesia este aquí nació este baboso aquí nació este nos ha dado lata y la negra no está ya no vino este y la negra nos han dado lata pero de chiquito pero Dios lo ha bendecido tanto y ha aprendido. Aprendido, aprendido. Este es hijo de la casa, puro, purito, así, este así. Este aquí nació. Chiquito, llegaba a la iglesia. Una vez me dejó bien enganchado que me dijo, voy a cantar, voy a cantar chiquito. Y se subió a una suci y ni cantó nada y me dejó bien avergonzado. Se... Este aquí vino, si este vino con maña fea vos. Fíjate que este venía de una banda de rock. Pero de un rock mero satánico. Vos. Y era satánico cristiano. Entonces, tocaba como una loca y mira este este así la hacía con la ah, tráeme la guitarra, Chelito, por favor. Apúrate, corre pues. Che, apúrate. No, no, no, la la otra pues está desconectada, vio. ¿Cómo crees que ven? este, este, este? Este. Este ha sido de lo más yuca. Todavía, pero aquí está, pues. ¿Y aquí sí. A Moisés le dijeron que tienes en tu mano. Una vara, chuca. ¿y ¿qué más? Mire, este venía así, mire. Cuando, cuando tocaba la guitarra. Tocaba. Me lo me voy a mejor. Y mire, y así le hacía, mire, para tocar, mire. Y a, así, mire, pero así, espérame. Espérame, y le hacía así, mire. Y cantaba una canción que decía ¡Señor, doctor! Y lo más yo, era? Y lo más yo que iba a hacer Que yo así, mira Y este acercándose Y yo, uy, qué feo le hace Decía sí. ah. chile aquí está la Chele. Pero este ha tenido una transformación. ¿Ya? Este ha sido picarazo, si yo lo conozco. Pero ha tenido una transformación, Josué. Este ni tocar podía, si este. Lo sacaron 20 mil veces del Ministerio de Alabanza y cuerudo, ahí está. Este tocaba con las nenas del grupo caña. Ey, porque cantaba y se hizo loco No, pero es de coro Pero aquí está, pues, aquí está Aquí está Este ama al Señor Pero ya le dije, él ayuna, ora y en el Congo, va que los ponen a ayunar y orar Y todo lo Pero no porque ayunes y ores por cada Por cada servicio, creas que los demás Están endemoniados, papá Este vino de una iglesia Donde todo era pura religión ¿Ya? Sí Bueno, este cantaba donde. ¿Cómo decía usted? ¿Cómo? Dígale cómo decía usted Cada vez que cantaba Zona Prohibida U A <risa> No, hombre por chiste. Chiste, Ustedes pasen para ahí también Zona pro, en zona prohibida toca ese bien, no le parece yuca uh, ah, sí. Toma, sí. usted también pues vino de un sistema yuca pero no le puedo decir algo pues el Josué vino de otro otra visión otra visión de allá pero yo no sé qué visión es pero aquí tiene que bautizarse a la visión nuestra si quieren grabar un civil Vos una, es una, una voz preciosa que Dios te la dio. Pero el hecho de tener una voz preciosa, yo quiero verte unido con sí. ellos. No a la hora de los ensayos voy a estar con una big blackberry. Yo como ya dije yo un día, que quien entre conmigo a una reunión, un gran martillo tengo, Elfis. esa Blackberry la voy a quebrar. Bueno, yo ya ni ven. Tipo, ta, ta, tipo taquigrafía es la onda. Tienes que unirte a ellos. Y ustedes tienen que unirse a ellos. Si quieren influenciar al país, si no jamás van a influenciar, pero a su nana, a nadie. Somos fuertes juntos, no individuales. Igualito ustedes. Y usted tiene que unirse a todos ellos. Usted unirse a todos ellos. vos unirte a todos ¿eh? usted todos nadie se puede criticar aquí usted tiene que unirse a todos ¿eh? porque nos hemos hecho expertos en ganar almas ¿Quién no habla de esta iglesia aquí en Santana si ya pasamos de 2000 y la Juana y eso que vamos empezando nada más Pero a mí no me importa lo que diga la gente de afuera Ni me importa las cantidades industriales de almas A mí lo que me importa es que Jesús diga y nos apruebe Y más que concepto religioso que podamos tener, señores Se nos olvidan las palabras sencillas de Jesús Que sean uno Y si ustedes no logran hacer eso Ustedes están fuera del propósito, men, Con mucha teología que tengan Les cuento Tenemos que ser uno Nos olvidamos, ¿no le parece? ¿Sabe qué hace el diablo con nosotros, hermanos? Esto es el diablo con nosotros. Los demonios aparecen. Vení con eso, ayúdame con el traje. Ayúdame con el traje. Los demonios aparecen. ¿Sabe qué hacen? Lo único que hacen. Yo, yo no me dejo de los diablos no me dejo de los demonios, yo no no vale chon, yo por eso esta iglesia no es religiosa, no tiene ni un tinte de religión, aquí si usted es religioso, usted no cabe aquí oiga, no cabe aquí usted no cabe aquí mira los demonios lo que hacen Ellos saben que, que, que, que hacen ir a acusar a los hermanos al cielo. Si usted anda acusando a los hermanos, demonio se nos olvida. ¿Sabe que se nos olvida? Ellos siempre andan ahí queriendo hostigar a la vida de la gente. Solo demonios. ¿Sabe que se nos olvida? Ahí hey, quítese los zapatos. Se nos olvidó lo más sencillo, señores. Se nos olvidó lo más sencillo. El Evangelio es sencillo. ¿Quién lo complicó? Todos los que salen en la tele. Pero de todos ellos, yo nunca he visto a uno que se ha puesto el ebrío para lavar los pies de nadie, hermano. Y eso sí es importante en el reino de los cielos. Ponerse a la brecha por los demás, eso es importante. Pero eso no lo hacen. Se nos olvidó, ¿eh, viejitos. agua limpia Chist. se nos olvidó lo sencillo por estar pensando en la teología se nos olvidó lo sencillo por creernos mayor que los demás y que nos damos el lujo de juzgar a otro pero eso no es el evangelio la lucha es personal y de cada uno y sálvese quien pueda pero se nos olvidó esto mire se nos olvidó, señores, pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, lo que sea alabanza, cuando canten, recuerden, no, siéntese, no es para que lo veamos no hombre, si, sí. se nos olvidó que lo hacemos por esto, mire, ponernos un lebrillo y comenzar a hacer lo más sencillo es esto, mire mire Esto es lo más sencillo que se nos olvidó. Mire, lavar los pies de los necesitados, <risas> lavar los pies de la gente, de las colonias. Eso nadie lo quiere hacer. Lavar los pies, eso se nos olvidó, hermana. diputados le decimos nosotros. se nos olvidó ¿me entiende? a la gente de este país ahí en esa asamblea legislativa se les olvidó se les olvidó, ¿sabían eso? por eso es que Dios hizo lo que hizo porque ahí se les olvidó que no estaban, miren, grandes madres que tienen en el país hoy, con la ingobernabilidad pero se les olvidó que era sencillo lavar los pies de la gente Solo eso. si ustedes creen que la teología es más grande que eso están perdidos Señor si ustedes creen que sus conceptos religiosos que a veces tenemos para poder tirarle a otro están perdidos hermano reconciliémonos entonces ¿sabe qué hace el demonio? mira qué hace el demonio nos ensucia lo blanco Nos llena de lodo. Eso es el diablo. A muchos. Y no, eso pasa, pues. Nos llenan de lodo, lodo, ese lodo. Y no, así nos ha pasado todo. Pues. ¿A cuánto no les ha pasado que el diablo hace es eso? Nos llenan, de lodo. nos llenan de lodo la cara. Nos llenan de lodo, lodo. Nuestras vestiduras. Pero sabe. Y oigan todos los que están allá atrás, no estén, no estén pensando en, en pajaritos preñados ni que, ni que los pájaros vuelan porque tienen motor en el trasero, oigan. Y abrázense, por favor. ¿Sabe qué hacemos? ¿Sabe qué ha hecho la iglesia por años? Y <risas> benchúcame. La iglesia por años. Ha visto cómo nos ensuciamos del lodo. Nos hemos ensuciado del lodo. Del lodo. Del lodo más fuerte y más apestoso. Y hemos caído en combate. Hemos caído en combate. Y solo Dios sabe lo que cuesta levantarse ahí. Y sabe qué hace la iglesia. La iglesia, en lugar de ayudarle, ¿sabe qué hace la iglesia? ¿Sabe? ¿sabes qué hacemos? le voy a contar lo que hacemos esto hacemos mire a pesar que estamos llenos de lodo y la iglesia en lugar de levantarnos yo gracias a Dios que como pastor no les cuento mis debilidades ni usted ande contando la suya porque lo vea el diablo ¿no? no lo hacen pedazos yo vengo de una iglesia donde había un apóstol de verdad de Dios se llama la misión cristiana himno, y como están grabando no me importa y ese apóstol cayó y usted cree que lo restauraron no lo restauraron lo hundieron más y por eso esa iglesia de ahí jamás volvió a pasar de lo mismo, ni va a pasar estaban destinados a conquistar el país pero no lo restauraron y lo que hacemos es esto miren nos paramos en la gente y los pisoteamos más Y los hacemos torta Y nos deleitamos diciendo Yo soy más religioso y más espiritual que tu vida Dijo el diablo Llenos de lodo ¿Usted cree que llenos de lodo necesitamos que alguien nos llene más de lodo? Llenos de lodo Señores Necesitamos que la gente nos restaure Y nos levante Que nos den ropas nuevas. Ahora termino diciendo este mensaje extraño, por cierto, muy extraño. Solo si permanecéis en mí y esas palabras de algunas que les he dicho permanecen en ustedes. Entonces ahí pidan lo que quieran y les será hecho. Si alguien entendió este mensaje, si lo entendió, póngase de pie y clame a Dios. Las cortinas, por favor, póngase de pie. Póngase de pie, levante sus manos y adore al Señor con todos. A ver si es cierto que puede adorar. o los que pueden hacerlo, háganlo los que puedan hacerlo, háganlo por favor solo los que tengan la capacidad de hacerlo háganlo por favor levántate levántate iglesia haz tus primeras obras vamos, vamos, vamos levanta sus manos, levanta sus manos por favor levanta sus manos y adora Los pastores ahí, los de alabanza, levanten ahí sus manos. No se preocupen por la alabanza hoy. Solo levanten sus manos. Vamos, levanten sus manos y adore. Adore con todo su corazón, con toda su alma. Hay gente que anhela restauración esta mañana, hágalo. Hay gente que está esperando que usted lo restaure, hágalo. Vamos, ¿dónde están los adoradores? Vamos, vamos, hágalo, hágalo, hágalo Hágalo, hágalo, hágalo Yo no escucho al pueblo, vamos, clame con todo su corazón Si lo entendió, clame Más fuerte, más fuerte, todavía más fuerte Todavía más, todavía más, todavía más, todavía más más más más más todavía más más vamos todavía más todavía más todavía más todavía mucho más más más más más A, a líderes clamar vamos clame por el pueblo fuerte no más, vamos a los que anhelan más por favor, por favor por favor levante su clamor vamos, levanta ese clamor fuerte fuerte fuerte, fuerte, fuerte más fuerte, dígalo Señor te amo te amo vamos, vamos, dígalo dígalo, eso es lo más fuerte con todo su corazón Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en lo que he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar